el círculo secreto círculo secreto que sale hoy del planeta, que sale hoy de la Tierra, porque desde allí, desde otros mundos, se pueden proceder estos materiales de los que hablamos. Materiales extraterrestres esta noche en el círculo secreto. Con Josep en Guijarro. Muy buenas, Joseph Muy buenas noches, Bruno. Buenas noches, Silvia. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, eh, la gente se preguntará, ¿pero qué es esta historia? Pues esta es una historia eh, que tiene cierto refrendo oficial porque oficialmente se van a investigar esos materiales. Vamos a contar un poco esa historia, una historia fascinante, ¿eh? Ese es el titular y yo, Bruno, te confieso que estoy emocionadísimo, porque no me si me dedico a, la, a lo de las pitonisas, voy acertando al 100%. Si os acordáis, cuando tiempo atrás, vamos, no hace ni, ni un par de meses, hablábamos de del uh, proyecto secreto del Pentágono y que iban a haber nuevas revelaciones y os aseguraba que esas revelaciones iban a tener que ver con los metamateriales, pues Dutch, eh, he vuelto a acertar. Y, y no es por casualidad, eh, hay, hay buenas fuentes eh, que apuntaban en ese sentido y, y hay algunos nombres que habrá que poner encima de la mesa para saber qué recorrido tiene la noticia cuyo titular eh, tú dabas, Bruno, y es que el... el Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos y para ser más precisos su ejército y para ser más precisos aún dos unidades eh, cuya traducción sería Sistema Central de la Armada de Vehículos Terrestres y Supervivencia y Protección de Vehículos Terrestres, son dos unidades, insisto, dependientes de la Armada, han firmado un contrato con una um, asociación que todos ya conocemos a consecuencia de esa desclasificación de filmaciones que es eh, bueno esa empresa, ese grupo que se hace llamar To the Stars uh, uh, Academy of Science, es decir, eh, hacia las estrellas, ¿no? o a las estrellas eh, ciencia eh, academia de las ciencias grupo Extraño porque vemos políticos, vemos políticos, eh, políticos de alto nivel, vemos científicos de alto nivel y eh, vemos personajes del mundo de la investigación eh, ufológica que aunque han estado un poco trasnochados vuelven a la, vuelven a la palestra Y, Pero estos... esa gente que pertenece a ese grupo, un grupo, hemos hablado en muchas ocasiones a lo largo de este tiempo, de estos meses, de ese grupo vinculado al Pentágono, uh -huh. eh, en este caso concreto se está hablando de la existencia y se están investigando oficialmente de siete piedras metálicas de origen desconocido, ¿no? Eso es, eh, y, y es curioso, yo quería hacer esta breve introducción porque el propietario de, de esta organización o empresa, llámale como quieras, es un eh, tipo que se llama Tom DeLonge. Eh, seguramente quien sea muy aficionado a la música eh, le relacionará por ser el cantante y guitarrista de un grupo ya desaparecido, una banda de rock, que se llamaba Blink-182. Bueno, pues cuatro años después de que desapareciera la, la banda... Eh, este, ...este hombre mm, se adentra en la investigación ufológica... ...hace amistad con uh, Luis Elizondo... ...del que hemos hablado también aquí eh, muchas veces... ...y este hombre le compra a Linda Milton Howe... ...una conocida investigadora estadounidense... ...periodista que ha denunciado en reiteradas ocasiones... Eh, ...como una especie de plan de, de hibridación que empezaría pues, por, por coger a las vacas y literalmente secarlas de sangre en Ella los es campos. Muy conocida a <ríe> muy conocida, raíz de investigaciones raíz de eso, ¿no? que realizó sobre el mundo de las mutilaciones de ganado. Bueno, pues esta, esta mujer tenía varias muestras que supuestamente pertenecerían a eh, encuentros cercanos con objetos no identificados. Y hay eh, una más, una, una séptima, eh, que este hombre le compra a Art Bell, un conocido, pues bueno, como la rosa de los vientos, pero de costa a costa en Estados Unidos, ¿no? Y, y Art Bell eh, a su vez le dice a Delonge que esa piedra que le entrega ...pertenece al estrellamiento del OVNI de Roswell, allá en 1947 en Nuevo México, y que además tiene unas uh, propiedades un tanto curiosas El hombre e Ese Arbel que recibe esos eh, materiales es el, un periodista conocidísimo en Estados uh -huh. Unidos conocidísimo, como dices tú, de costa a costa eh, conocidísimo y polémico también, pero bueno, él recibió esos materiales en, de parte de esta investigadora, pero ¿cómo llegaron a ser investigados por el gobierno? Inicialmente fueron eh, investigados por, por este grupo de expertos, por este panel, digamos, de, de personas huidas del gobierno de los Estados Unidos. Porque Uidas, al... sí, sí, sí, porque, sí, porque en el fondo eh, muchos eran exempleados, eh, algunos de ellos de inteligencia, otros de la Lockheed Martin. Uno de ellos, por ejemplo, el que ha hecho mayores declaraciones al respecto, que es un tal Steve Justice, eh, pues nada más y nada menos que fue uno de los que estuvo implicado en el diseño de los F-100. 17 uh -huh. eh, ese avión eh, invisible de forma triangular eh, que hemos visto casi con diseños fur, eh, futuribles ¿no? es decir sí, quedamos, no, que, que saben de lo no que hablan son, exacto no son mindundis saben muy bien Silvia de lo que están eh, hablando y les llama la atención al primero al, al someter Estos materiales a ciertas eh, pruebas, eh, llamémosle científicas, pues como puede ser la aplicación de un campo electromagnético, eh, puede ser el, el llevar a cabo pues algún procedimiento químico con ellas, ven que eh, una de ellas, por ejemplo, tiene propiedades antigravitatorias, es decir, literalmente flota cuando le aplicas un... un uh, un campo electromagnético, bueno. y otras, y otras, pues, eh, eh, muestran cierta maleabilidad a la vez que tienen una extraordinaria resistencia. Pero, Cuando... perdona, Giuseppe, ¿todas sí. esas eh, piedras, eh, todos esos materiales pertenecen al mismo caso, aunque no, sean no, no, diferentes, no. o no? No, no, estamos hablando de siete eh, piedras distintas, pero que tienen en, en común Una, ...una aleación muy similar... Eh, ...que incluye el uh, bismuto... ...que incluye eh, el... Uh, ahora, ...ahora he perdido por aquí las anotaciones que había tomado... ...pero vamos, que tenían un, unas uh, características... ...una aleación que es como menos no, no común en la Tierra... ...es decir, se ha tenido que fabricar... ...pero les consta por sus contactos con, con el ejército estadounidense... ...que no, no han formado parte de ningún tipo de, de, de prototipo de aleación... Eh, ...digamos que se haya empleado en ninguno de los diseños. En concreto la aleación era zinc, magnesio y bismuto... ...y una de las muestras incluía además aluminio. Eh, el, la difusión de estas imágenes apareció precisamente en el Twitter personal... De, ...de Tom DeLonge y a partir de ahí los periodistas tiran del hilo... Y averiguan que se ha firmado ese acuerdo no económico, es decir, es un acuerdo de colaboración para que el ejército pueda comprobar que esas eh, características que el grupo de expertos ha deducido que tienen y que aseguran incluso que no pertenecerían a nuestro sistema solar podrían ser reutilizadas en eh, vehículos de fabricación estadounidense. Por lo tanto, pues eh, imagínate, ¿no? Estamos de, de, de avance en avance, y en este caso, de avance para las carrocerías de los vehículos terrestres, que es eh, concretamente la unidad que se encarga precisamente de llevar a cabo esas comprobaciones. Claro, porque habrá expertos que me imagino que estén intentando averiguar cómo conseguir esa aleación, ¿no? Porque independientemente uh -huh. de los materiales que sí hayan identificado, lo que tienen duda y que no lo identifican, pues estará mirando a ver cómo pueden coger o conseguir o utilizar o reutilizar, como tú estás diciendo, para lograr eh, ese fuselaje, ¿no? Efectivamente. Luego me llama mucho la atención en alguna información que ya ha desaparecido de la web, pero que eh, hasta hace unas semanas estaba eh, visible en inglés en, en la web de, de Do The Stars, Eh, es que eh, tú hablabas antes, Bruno, de qué casos, ¿no? Y, y la verdad es que no vienen detallados salvo el de Roswell. Sin embargo, hay una misteriosa mención, o había una misteriosa mención, al proyecto de investigación ADAM. Ese proyecto de investigación tiene muchos años, eh, se remonta a finales de los años 50, fue propuesto por eh, Bernard von Brown hombre Que todos conocemos por ser el inventor el responsable de, de, del viaje de, de, de, la, de la, la luna para que nos viaje. entendamos ¿no? sí, de, y, y, y, y también de la entre bomba atónica sí, sí, sí, el, cosas más, el, eh, el sí. proyecto Papel Clip, y al parecer eh, se, habían, se habían hecho toda una serie de sondajes, de ahí que tenga que ver también con el asunto de Roswell y el, y el proyecto Mogul porque eh, al parecer en esos globos que supuestamente estaban encaminados única y exclusivamente a monitorear las posibles eh, pruebas nucleares que sus vecinos rusos pudieran llevar a cabo se recogieron muestras en El espacio, eh, digamos, suborbital, es decir, por debajo de donde están los satélites, se habrían recogido algunas de esas muestras, muestras pequeñas de estos metales que, mm, obviamente, y eh, ya está claro que son extraterrestres porque han sido cogidos en el espacio, pero que determinarían que eh, tienen una serie de propiedades, vamos a decir, entre comillas mágicas, que les hacen muy especiales. Pero ahora mismo, ¿dónde se encuentran esos eh, materiales? Porque hemos eh, visto fotografías, hemos eh, visto imágenes eh, de esas piedras, eh, pero ¿dónde están las piedras? ¿Qué las tiene? Hasta donde yo sé, y esto no está publicado en ninguna parte, sino que procede de investigación personal, estarían eh, guardadas en una serie de cámaras eh, habilitadas para ese uso en el estado de eh, Nevadas, y, y, y para ser más exacto muy cercana a la ciudad de Las de Las Vegas, y son sí, propiedad Muy cercana de, al Área de, 51, de... ¿no? Sí, no, pero no están más cerca de un complejo hotelero que no, que no del Área 51, porque quien quien tiene la propiedad de esas cámaras es nada menos que Robert Bigelow, que recordáis, hace también eh, tres o cuatro cuatro años atrás, dijo estar seguro de la existencia de extraterrestres porque él tenía evidencias almacenadas, nadie sabía, eh, por supuesto, a qué se refería, ahora sí, y no olvidemos que este señor, que es un filántropo que ha dedicado eh, más de 400 millones de dólares a la investigación OVNI, porque él de, de pequeño tuvo eh, algún tipo de experiencia en ese sentido, es uno de los que proporciona motores y diseños superfuturistas a la NASA a través de una empresa que trabaja para la Jet Propulsion Laboratory Fíjate, es como que todas las piezas nunca mejor dicho están sí. uniéndose ahora, ¿no? Eh, todo lo que hemos ido contando en estos últimos años eh, con, estas, eh, con estos materiales y eh, con estas eh, piedras de otros mundos se están uniendo, son diferentes eh, piezas y siete en concreto se están uniendo bueno en, en esta historia que es apasionante y que no sabemos en dónde va a acabar No sabemos dónde, acaba, dónde va a acabar, lo único que podemos seguir haciendo es seguir mmm, la pista de sus actores. A mí me llama la atención el nombre de Tom DeLonge, que ya sabíamos que era el, el, el propietario, el fundador de esta empresa que está dando a conocer todos los vídeos de la Marina todos los testimonios y ahora estos metamateriales eh, recordemos que cuando eh, este um, Wikileaks eh, pues uh, directamente fusiló eh, cerca de 20.000 emails de la administración concretamente de, de, de Hillary Clinton durante la campaña de las presidenciales con Donald Trump salieron a reducir una serie de emails entre el jefe de campaña de Hillary Clinton Tom DeLonge y este con el Vaticano Mm. Eh, bueno. viene otra pieza más sí, sí, con lo sí. cual imaginaos porque además el Vaticano se ha sabido que tiene algún proyecto de observación astronómica y bueno, se habla, esto ya es más conspiranoia que otra cosa que pudieran haber otro tipo de proyectos secretos auspiciados por el Vaticano mm. y de los que aún no tendríamos eh, noticias A mí me gustaría saber, Josep si se ha conseguido con algún método procedimiento datar la antigüedad de estas piedras no sé si, si se ha contemplado Mm, hoy por hoy no se ha llevado a cabo ninguna la, la única prueba que se podría hacer es la de la termo, uh, lum, lo diré, ¿eh? termolumínica termolumínica eh, eso es gracias Bruno no. que es la, la prueba que se utiliza para la adaptación de, de, de piedras son piedras les llamo piedras a falta de, de algo um, de un de una palabra más concreta habida cuenta de que muchas presentan aspecto plástico y sin embargo son metales ¿eh? Eh, con lo cual la definición es toda eh, muy extraña, pero no se ha podido determinar la antigüedad y es muy probable que ahora, eh, en los próximos meses, si, si este, este acuerdo, este contrato eh, tira adelante. Además ya se ha hecho una rueda de prensa, hay una, hay una presentación oficial. Porque y, aunque no nos lo creamos, esto es medianamente oficial. Claro, claro. Esa o sea, es la historia. Es lo asombroso, que oficialmente se dice eso y se reconoce eso, ¿no? En Estados Unidos eh, la sociedad está muy dividida, están entre los que se están partiendo de risa, diciendo, pero bueno, pero qué chorradas son estas, y, y, y los que incluso científicos muy eh, importantes, aquí explicamos el caso de, de, de Kaku, por ejemplo, uh -huh. eh, que, que ya han roto una lanza eh, en favor de este asunto, el tema OVNI, y están perdiendo, eh, digamos, eh, toda... Eh, to, to, sí miedo al ridículo, claro. se están atreviendo han roto, han roto la barrera y a partir de ahora eh, la sociedad está muy polarizada, entre los que creen y en los que realmente están esperando con eh, mucha expectación que eh, la marina y concreto eh, estas unidades puedan eh, determinar el origen cierto de estos extraños materiales que insisto, han, se han recogido en diversos lugares de los Estados Unidos ojo, me consta y, y si quieres con eso eh, Doy paso lo que quieras. Eh, me consta que eh, Luis Elizondo estuvo hace pocas semanas en el norte de Chile, donde también hay un tipo, Jorge Tabé, se llama, que tuvo una experiencia en los años 90, eh, en la que un, vio como un objeto no identificado, eh, chocaba, eh, vamos, chocaba, pues, se daba un golpe contra la montaña en la que él tenía la, la mina, este hombre es minero, y al llegar al lugar, pues le llamaron la atención dos piedras Eh, muy plateadas eh, llamativamente plateadas que él se las llevó consigo a su casa y las puso debajo del televisor estamos hablando de los años 90 entonces había el videotape eh, habían televisores de tubo y cuando las piedras estaban ahí debajo pues veía que la televisión eh, pues tenía como una especie de emanaciones que obviamente eran un producto de una mmm, irradiación de, de tipo electromagnético y que no podía, no podía reproducir ...y producir videotapes. Bien, pues eh, Elizondo... Parece que también ha ido detrás de esas piedras. Y a lo mejor, eh, quién sabe, no van a ser siete, sino eh, 700 las que al final le toque investigar a, a la Marina de los Estados O sea, acá no están apareciendo hasta debajo de las piedras de todo, ¿no? Nunca mejor dicho. Luis mejor Elizondo, dicho. con Luis Elizondo eh, está intentando Javier Sevillano, nuestro productor, hablar y hay que intervenir en nuestro programa. Es el jefe de ese grupo oficial relacionado con la investigación del fenómeno OVNI, A nivel oficial. Eh, Pero bueno, Luis Elizondo que tiene eh, ancestros españoles, hay eh, que tener una historia eh, muy curiosa, uh -huh. pero bueno, todavía se nos está un poco resistiendo. Desde aquí, si nos escuchas Luis, atendemos. <risa> llámanos, ya, llámanos llama Luis, a Luis, que somos muy me, buena gente. Me consta que lo eh, escuchando. Todo debe ser una cuestión promocional porque le está rodando la sí, segunda sí, parte sí. de un documental eh, con mucho éxito en los Estados Unidos. Le no hacemos hay, promoción no, no hay problema. Eh, pues eso es lo que se trata Luis, vente, vente para acá que aquí te tratamos, vamos, la mar de bien. Por cierto que aunque ahora la actualidad se esté en estos eh, materiales en estas piedras, no es eh, la primera vez que se relaciona con el fenómeno OVNI, que quedan esas eh, huellas, esos eh, materiales, esos objetos que pueden ser y suponer una prueba definitiva de las resistencia del fenómeno no es el primero de los casos no no mira y con esto también me sirve de homenaje al bueno de el salvador que nos que ha hace... Diez días es, el Salvador Freixedo me, me, me puso en la mano un, un material un, lo que parecía realmente eh, pues un mineral ¿no? un negro con cristalizaciones que aseguraba, eh, él había recogido, ya sabes cómo era Salvador, ¿no? personalmente en la playa de Ubatuba en, en Brasil donde eh, miles de testigos vieron como un no identificado en pleno día, pues caía eh, despeñado hacia el fondo del océano y algunos bañistas pues eh, se apresuraron, unos a irse para la, para, para la arena y otros a intentar buscar qué demonios era, era aquello bueno, como resultado de esa historia pues eh, trajo esa piedra que jamás, que a mí me conste ha sido analizada, él decía que era más resistente que el tuxteno, en fin había toda una serie de, de particularidades que yo particularmente nunca pude comprobar porque la tuve solo unos minutos en mi mano pero es verdad que hay muchas piedras en, en, en todo el mundo que se han vinculado al fenómeno ovni y, y muchas huellas eh, que digamos, testimonian El, el, el hecho, ya no me refiero a huellas dejadas por, pues por una pata o, sea, o por una huella, ¿no? A, a huellas, físicas que han quedado, efectivamente, ¿no? por ejemplo, mm. tú recordarás el caso Rendelsham sí, eh, claro. Bruno, en un bosque de, del Reino Unido, en el que varios solda, soldados ven posarse un objeto La en el, el suelo el día de del 80 Sí, señor, y cuando... El 80 el, del siglo pasado, tenemos que decir, es, claro. el Y cuando el, el, el ovni, el presunto platillo volante, se eleva de nuevo Los soldados ven en el suelo como una especie de alfabeto, uh -huh. alfabeto que, que copian y a partir de ahí, bueno, ha dado miles de conjeturas ese alfabeto, pero nadie ha podido saber qué demonios podía estar significando. O el cabello de ángel que se menciona en muchas ocasiones desde los años 50 del siglo XX. El cabello de ángel es una pieza, es algo que cae de los eh, ovnis y se produce en muchos casos y hay muchos casos conocidos en donde... No se sabe cuál es la procedencia, pero se ha analizado ese ese sí, llamado cabello de ángel. Sí, sí, y, y los resultados no defraudan. Yo tengo eh, en mi posesión más de 100 páginas del informe del eh, famoso cabello de ángel recogido en Ébora, en la localidad portuguesa, eh, en la que un ovni, también a plena luz eh, del día... Eh, empezó a brillar encima de un colegio, literalmente, y a partir de ese momento el profe que tenía las veces eh, afición por la astronomía fue al laboratorio de, de, de ciencias naturales, cogió un pequeño eh, telescopio que tenía él allí, en, en, lo enchufó directamente a aquella luz y pudo ver cómo caían de ella unos filamentos que eh, a poco que tocaban el suelo se deshacían como uh -huh. si fuera eh, pues, pues la nieve verdad pero en lugar de ser eh, copos eran estructuras filamentosas que podían recordar <coughs> perfectamente a, a una tela de araña con esa particularidad que cuando, cuando tocaban algo Eh, pues se deshacía no eh, hubo un momento en el que la cantidad era tal que los árboles de la escuela el, el propio eh, terreno de juego porque estaban en el patio ¿eh? el del, del campo de eh, polideportivo este en el que tienes la, las cestas de baloncesto tienes las dos porterías de balonmano en fin pues aquello quedó blanco y eh, entonces deja el deja el, el telescopio se baja ...con una... Con una um, ...capsulita Petri... Eh, ...va recogiendo y rellena... Eh, ...toda una probeta... ¿no? Y, y, ...y este material... Eh, ...es analizado... Eh, ...científicamente... ...y bueno, los resultados son... Eh, ...realmente extraordinarios... ...porque... El, el, ...los científicos a los que consultó... ...llegaban a la conclusión de que aquel material... ...seguía vivo... ...era un ser vivo y que eh, parecía mostrar una especie de resistencia cuando alguien eh, intentaba acercar el microscopio para, para ver su evolución. Yo ¿no? os recomiendo que echéis un vistazo, no sé si hay, hay muy poca información desgraciadamente de ese, de ese caso, que, y esto sí os lo digo en, en privicia, eh, hace, estamos ahora en 19, pues en, en 2014 volvió a producirse algo más al norte y... Se ha vuelto a recuperar. El, el material está en una nevera a falta de que alguna universidad se digne a, a su estudio sin cobrar un duro, porque mm. quienes lo tienen no tienen dinero para pagar los análisis. Eh, me consta que mi amigo eh, Francisco Mourao, de Exopolítica Portugal, se lo ha ofrecido a Joaquín Fernández, que como sabes trabaja en la Universidad de Oporto, Eh, bueno, y ahí están con las gestiones que no acaban de desencallar para llevar a cabo eh, el análisis pertinente a ese filamento de nuevo en, en esa zona de Portugal ¿de qué color es? Eh, es, un, es una sustancia blanca blanquecina Eh, que al parecer es muy brillante en el momento en el que cae y se recoge pero después va perdiendo, se va volviendo más opaca eh, hasta quedar prácticamente pues como un secajo ¿no? La <ríe> maya, ¿no? como la mojama más o menos materiales en de otros mundos eh, afirmación, interrogante y conoceremos eh, los resultados y lo contaremos aquí en el círculo secreto en la Rosa los Ventos y Giuseppe Guijarro nos eh, trasladará desde luego la información. Muy interesante todo. Josep, gracias. Buenas noches. Bienvenido.